La verdad que considera eh, la situación, poner certeza sobre la habilitación del casino, por, por este motivo es que estamos aquí eh, para decir que la habilitación que hoy detenta el casino, que vence en diciembre de este año, eh, está ajustada a la norma, cumple en todos sus requisitos con la ordenanza que aplica a habilitaciones, que una de ellas es la 6411, la otra ordenanza especial de, de que trata habilitación casino, inspección casino, la 7060 y bueno prueba de ello obviamente eh, está documentado en el expediente como corresponde, de manera que ese es primer, el primer punto para destacar y, y decir eh, esto como una certeza, ¿no? La habilitación del casino está ajustada a la norma y es lo que corresponde, eh, esto para para señalar lo primero eh, lo segundo que hay que decir es eh, que este municipio ha expresado a través también de la gestión administrativa que está documentado en el expediente de, que transmitó la habilitación la voluntad por eh, inducir el proceso de traslado del casino desde el actual lugar en que se encuentra que, eh, bueno, sabemos de público conocimiento que ha sido un, una necesidad su reubicación Eh, fruto de esto es que en ese proceso de inducción se viene hablando con el casino desde el año 2014 de la necesidad de poner en evidencia, ¿no? con, con hechos concretos, eh, de parte del casino eh, la predisposición a la, al traslado. Y bueno, obviamente como todo proceso, esto ha tenido su, su ida y vuelta, eh, y sobre fines del 2015... Eh, concluyó con un hito que ha sido la presentación del anteproyecto de relocalización, eh, sin contar en ese momento eh, con la ubicación definitiva eh, del casino. En virtud de ello, de haber cumplido, porque era una de las condiciones que se pusieron por fuera de esta exigencia legal que recién le describí, que aplica para la habilitación, eh, es que eh, la, la, la, la habilitación está ajustada a la norma. Y como dije recién, eh, el anteproyecto eh, describe un, un, un complejo recreativo que obviamente excede eh, la sala de juegos de azar, que además es, es, es un, un, una necesidad también, eh, y este anteproyecto eh, menciona y plantea la realización de un complejo hotelero eh, que incluye una sala de convenciones eh, que incluye también un, pa un paseo, un patio de comidas, eh, un estacionamiento eh, y finalmente, eh, bueno, la, la sala de juego de azar y eh, está obviamente dentro de las opciones que el casino manejaba la localización del club sal de mayo eh, que también en ese sentido eh, considera eh, fortalecer, eh, mejorar las instalaciones del club ...que tienen que ver con lo recreativo, por eso lo mencionaba. Entonces, eh, eh, para diferenciar eh, las cuestiones que tienen que hacen a, a la seguridad jurídica... ...tanto del casino como del municipio... Eh, ...resumir esta cuestión eh, de la habilitación, ajustar a la norma... ...con un expediente administrativo como corresponde... ...y bueno, mencionar que este anteproyecto no tiene la ubicación definitiva... Eh, pero eh, recoge estas externalidades que, que les comenté, que tienen que ver eh, no solo, digamos, con, con, la, con la, la, la cuestión estrictamente de, de la sala de juegos de azar, sino eh, con eh, el, el hotel, con la sala de convenciones y eh, con, eh, digamos, el fortalecimiento de las instalaciones deportivas de Club de Mayo. ¿Con esto quiere decir pero que si el casino bueno, finalmente le termina comprando la Tierra de Sol de o cambiando por obra, el Ejecutivo va a apoyar? Eh, la primera mirada es eh, positiva. Eh, nos parece que esa zona, eh, y, y está en, en línea con el desarrollo que se piensa de la ciudad, ¿no? es decir, la Costanera Sur, eh, nos parece que desde el lugar que está, migrar a ese lugar en donde, como dije antes, el casino va a ser un anexo Y todas las demás inversiones eh, que, que, bueno, que, que describí, eh, nos parecen este, que van a jerarquizar un área y que en, en, también está la factibilidad para hacerlo, ¿no? Porque hemos sido en Vierma y no en el condo, que es no en los centros de la sede central. Sí, nosotros en esto hemos sido también muy críticos con el casino. Eh, como les dije, este proceso de ida y vuelta en la presentación del proyecto no no lo conseguimos de un mes para otro. Se inició por mediados de 2014, como mencioné. No, no ha sido fácil, pero bueno, hemos llegado hasta este hito. Hay que ver cómo cómo seguimos. Y dentro de estas asignaturas pendientes de parte del casino, le hemos reclamado, y y se, y se hace insistentemente, tratar de que la temporada en el Cóndor eh, sea más allá de de lo que sabemos, enero, febrero, lo cual no es, es sencillo, no es simple, pero se se está buscando y se está requiriendo... Este, inversiones de parte del casino, que bueno, desde luego tienen que hacer su ecuación económica, pero el municipio en eso ha tenido también una voluntad, así como ha trabajado y en el expediente ha quedado constatado en la voluntad de relocalizar la sala de Viedma, también en jerarquizar este, la sala del Cóndor para que haya algunos servicios, no solamente los fines de semana eh, fuera de temporada. En materia de hotelería... Viedma, ¿necesita nuevos hoteles, necesita o está cubierto con lo que ya tenemos? De todo suma, nosotros consideramos que, que es bueno, que es importante y la jerarquía que va a tener el hotel, eh, no mencioné la plaza de estacionamiento que también es un tema para la ciudad, también está considerada. Desde el punto de vista laboral, ¿qué impacto tendría? Sí, desde luego que eso es un impacto multiplicador porque sabemos que la inversión eh, en obra pública genera efectos beneficiosos sobre el empleo que también hace falta, eh, pero no, no se agota la obra porque sin duda que el, el hotel es intensivo de mano de obra y va a generar también una, una ocupación permanente de, de empleo, ¿no? de trabajo, que también eh, es necesario. ¿Hay restricciones para el emplazamiento? No. Bueno, ese es un tema que también, como así planteé, eh, que el municipio ha tenido una, un planteo activo en la relocalización del casino eh, de Viedma, en la sala de Viedma, eh, fortalecer lo del cóndor también eh, le pedimos, obviamente, al municipio articulando en, en lo posible con, con el área específica de provincia para trabajar este tema, pero bueno, no, no es simple, sabemos que tiene que es una cuestión más individual, más personal, pero uno hace dentro de las políticas que, que tiene a su alcance, bueno, lo que le corresponde. ¿Tienen registro del municipio de la, la cantidad de vecinos que hay auto excluidos, digo, que no pueden asistir al casino? No te sé decir, porque no, con sinceridad te hablo. ¿Qué intentan han con Salud? Bueno, eh, esto que mencioné, ¿no? Eh, obviamente que es una problemática, eh, que sin duda reconocemos que es vulnerable, eh, esto es lo que te puedo contestar. ¿Ha podido hablar con el grupo de vecinos que está en contra de... de, de que se traslada el casino ahí y le han trasladado la inquietud a ustedes? Eh, tengo conocimiento de que el municipio ha, ha tenido conversaciones con el presidente de la Junta Vecinal y no, no, no es más que eso. Y después, bueno, por las redes que, es lo, que uno... Este, son son la comunicación viva y es lo que lo que está en las redes, ¿no? La presentación del anteproyecto como exigencia para la continuidad de la habilitación ¿no incluía el lugar donde debía. Bueno, eh, justamente, justamente, el casino ha, ha presentado sus justificaciones de por qué llegó eh, a presentar el anteproyecto sin la localización. Eh, nosotros lo entendemos razonable, partiendo de, de la base eh, de que estamos impulsando una relocalización que es necesaria de la sala. Eh, así que, eh, por eso consideramos, eh, por cumplida esa, ese requisito, de la presentación del anteproyecto eh, y la realidad es esta no la que todos vemos que no no no es sencillo eh, encontrar el emplazamiento eh, para, ya, yo no estoy planteando ya eh, desde el punto de vista del anteproyecto, eh, el casino sino que está dentro de, de una inversión más amplia que bueno, que incluye el casino pero está por delante lo más significativo este eh, como dije antes, la construcción de un hotel eh, con un, un, un paseo de, de Eh, un patio de comida, un, un, un mini shopping con for el fortalecimiento que, que ha planteado eh, que va a llevar adelante eh, por lo que tenemos eh, público conocimiento eh, incluso en Tegas en ese caso cuando cuando club, eh, la municipalidad se da los al club, la finalidad eso no es que sea para bueno eh, cuestiones deportivas, recreativas ¿sí? eh, a ver eh, lo que puedo eh, responder a eso es que Eh, desde lo legal, el, lo, el terreno es título de propiedad del de casino y son los que detentan, son los propietarios. Esto es lo que te puedo decir. ¿No sería ningún impedimento, digamos? No, desde ese punto de vista no. ¿Es el de mayo? ¿no? Sí, sí, por eso estoy contestando eso. Pero eso hay que preguntárselo a los de mayo también. Eh, bien. Son eh, varias instituciones que están en contra de la re re-instalación del casino en eh, Cámara de Comercio, con los probados de policía. Eh, ¿Es como han reaccionado ustedes, son muy importantes? Eh, claro, sí. Eh, todos tienen sus razones y quizás eh, eh, justificadas eh, con sus fundamentos. Eh, lo que nosotros tratamos de poner sobre la mesa, la nuestra, eh, y obviamente con la obligación de escuchar y de estar atento al diálogo, y obviamente de seguir un procedimiento de resolución que esté ajustado a la norma. No vamos a hacer ningún disparate. Y en esto, prueba de ello es lo que, lo que se ha hecho y consta en el expediente, Y el proceso de, de localización, eh, en definitiva, hoy está siendo parte de una empresa privada con un club. Eh, mañana puede ser otro el proceso. ¿no? Eh, nosotros estamos, eh, digamos, eh, expectantes a que el casino pueda resolver eh, estas alternativas de localización física. Es una privada, o sea, no más? no por eso no, no no no no dije eso. Dije que es un proceso en donde Una, una el primer paso pasa por las alternativas concretas de su localización hoy el municipio no tiene formalmente ingresado un proyecto con una ubicación concreta de modo que se pueda analizar evaluar y, y, y resolver ¿Van a parar plazos ustedes para que Los plazos están corriendo y es hasta diciembre de este año como ah, dije cuando comencé de manera que sin duda eh, por eso es, eh, es un, una responsabilidad Eh, de parte del municipio eh, haber hecho las cosas bien, eh, que que es eh, justamente inducir este proceso de traslado del casino, y de parte del casino que ha puesto en evidencia su voluntad, eh, no solo elaborando entre proyectos, sino buscando los lugares este, para su alternativo, para su localización, eh, y bueno, lo cierto es que el plazo es cada vez menor y bueno eh, nos va a agarrar en una situación en donde bueno sabemos que la temporada alta que cuando el cóndor funciona bueno veremos frente no me quiero adelantar, pero la expectativa es que podamos encontrar una salida a, a, la, a la habilitación afán, y localización Dijo que había tenido reunión o que habían mantenido el Ejecutivo con distintas autoridades de la Junta Vecinal eh, La Junta Vecinal eh, le ha trasladado los distintos problemas que tiene permanente con los dos clubes que están ahí eh, con Sol de Mayo y tanto Villa Congreso Digo esto porque si ellos se oponen al casino, se oponen que vaya a ese lugar o que el casino no esté en Vierda, porque en su momento se había hablado de que el casino también vaya al club a Congreso, ante está la cancha de fútbol y también hubo una inquietud por parte de los vecinos ¿Cuál es la situación que le plantea Papático que es el presidente de la Junta Vecinal? No, eh, yo lo que dije es que eh, tenemos conocimiento por las redes sociales esto es lo que ha salido a la luz y lo que ha expresado los distintos vecinos de, de incluso, de, de, perdón de del barrio Don Bosco y bueno, uno toma eh, registro de esto pero eh, emitir una opinión es adelantarse porque en esto el municipio, repito, no tiene un ingreso formal de un proyecto con una localización definida Tiene que pasar por el consejo deliberante, digo, eh, el mecanismo que hay para ventar Hoy de acuerdo a al código urbano no